Bueno, vamos a, a tener ahora una conversación eh, que creo que hace tiempo que debemos por toda esta situación que estamos viviendo en el país y que tiene que ver con una parte del equipo de salud que trabaja en hospitales, sanatorios, emergencias, bueno, en todos lados que son eh, toda la parte de enfermería y por eso la conversación a esta hora la estamos estableciendo con Blanca Fernández que es de la Asociación de Nerses del Uruguay. Buen día, Blanca. Hola, buen día María de los Ángeles, gracias por la invitación, y bueno, este ustedes preguntan y yo contesto si ¿Cómo quieren. Cómo no, cómo no. Bueno, se habló mucho, sobre todo hace tiempo, después como que quedó el tema por el camino del cansancio en el personal de salud, del agotamiento, pero nosotros queríamos conocer las condiciones concretas en las que están, porque hemos, tenemos entendido incluso que eh, hay licencias que se han suspendido, licencias reglamentarias ¿no? que correspondían, las recomendadas de, de cada año, que se han ido posponiendo, y bueno, determina determinadas condiciones eh, de trabajo, obviamente. Contanos cómo es esto... Eh, actualmente no? bueno mira primero que nada este agradezco la invitación de poder charlar con todos ustedes y aclararles en lo posible de cómo se trata el tema Supongo que sabrán que en este momento la palabra que está en boga y no, ha, no es de este momento, que hace varios años que se utiliza en, en lo sanitario, es la, la palabra flexibilizar. Flexibilizar significa, en gestión, es lo que ya estaba acordado se puede cambiar de alguna manera. Nos tocó una pandemia en el país, en el mundo, y hubo que flexibilizar el sistema, por ejemplo, como bien decís, este, el sistema de licencias en el personal. Yo voy a referirme solamente al personal de enfermería, que es lo que nos compete a nosotros. Claro entonces licencias anuales licencias por estudio licencias maternales, no porque no se han podido tocar digo este pero hay licencias especiales por ejemplo por enfermedad de algún familiar por viaje por lo que fuere porque somos seres humanos sí. y porque el, el, el imprevisto existe es ese tipo de licencias hubo que re, eh, replanificar absolutamente todo para que para poder acompasar la, la misma pandemia verdad porque sí. En Uruguay nunca habíamos vivido una pandemia a este nivel, un desastre a este nivel. Pudo haber sido peor, obviamente, pero tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud que avala que pudimos sobrevivir perfectamente. Con pérdidas, y sí, sabemos que tenemos muchas pérdidas también en, en, en la parte de salud, pero bueno, eh, tenemos que ver, no nos queda otra que ver el vaso más lleno que vacío. Ahora, Entonces, ustedes, en el caso de enfermería, uno lo ve siempre como el, el personal de salud que está más cerca del paciente, exacto. ¿no? Del paciente, de la, de la familia. Exacto. No te olvides, María los Ángeles, que nosotros en enfermería trabajamos los 365 días del año, las 24 horas del día. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Mira, la gente en la oficina va a trabajar 6-8 horas sin sin este eh, hacer alarde de querer hacer alarde de más o de menos. Estoy sí, pensando sí. como ese régimen de trabajo de un enfermero. Un enfermero trabaja los 365 días del año familia, sin familia, solo casado, con muchos hijos, con pocos hijos o sin hijo, no importa le toca trabajar el primero de enero el, 20, el día del cumpleaños le toca trabajar el día del cumpleaños al niño o arregla la guardia o tiene que trabajarla, ¿entendés? Sí. ese es el régimen nuestro y cuando llega la sí. época de la fiesta de fin de año turismo, bueno, todo eso todos lo hemos visto, ¿no? el médico se exacto, va porque tiene licencia exacto. porque se toma unos días y ahí queda la enfermería aguantando. Igualmente, no, no, igualmente nosotros trabajamos con el médico que tiene guardia con nosotros, eh, no, no, ¿Con se va, no se retira, claro, no se retira el servicio, se retira sí, este, no, pero están a la orden, pero igualmente la guardia queda médico, no, no, ah. nosotros trabajamos con médicos siempre las, las 24 horas de día Este, lo eh, o sea, si te toca trabajar en Navidad, te, te toca trabajar a fin de año o en primero de año, tenés que uh -huh. es, un, es Está estipulado de esa manera y hay que compasar ese ese régimen. Es difícil de entenderlo, y sí. Eh, yo, por ejemplo, para poder festejar este Navidad o fin de año me tocaba trabajar, tenía que hacer la Navidad y entrega de regalos a las 22 Seguro, para poder salir y, y, llegar en, y llegar en hora, ¿entendés? Sí, Digo, sí. No nos queda otra manera de que te altera la, la vida familiar claro. obviamente ahora Entonces, Blanca sí. en lo que el otro día me me comentabas el tema del estrés, del estrés permanente, sostenido Exacto. que hay a nivel de enfermería desde hace muchos meses ya, ¿no? exactamente bueno no te olvides este no nos olvidemos que la pandemia esta no empezó hace poquito esto empezó hace un año y medio ya estamos desde eh, un año y medio trabajando en pandemia eso qué quiere decir que afectó directamente no solamente al usuario al, al que la padece la enfermedad sino que afectó a la, a, al servicio mismo la asistencia en los tres niveles de, de de atención que tenemos en el país, por ejemplo, el primer nivel recuerdan que es la parte donde se trabaja con la comunidad los centros las policlínicas barriales en domicilios, todo eso que lo afectaban se acuerdan que al principio de la pandemia se había cerrado la parte de de servicios de policlínicas hasta que por suerte después se dieron cuenta que era un grave error porque sí. todo el mundo cuando se sentía más o menos mal dónde iba. A una emergencia, las emergencias acumulaba demasiada gente que no podían dar este cabida a todo. Por lo tanto, el primer nivel de atención es fundamental, porque es el que sostiene el, el segundo nivel y el tercero. El segundo nivel de atención, ¿cuál es? La, la internación propia de ingresar a un hospital y que también tiene su, sus límites de capacidad y de personal. Y el tercer nivel, que es la parte de, de, de la medicina altamente especializada, como por ejemplo, que está en boga en este momento, que es el CTI, también tiene su capacidad y su límite de, de incorporar más personal preparado, porque para poder llegar a cualquier de esos tres niveles hay que capacitarse. Claro. No solamente tenés que tener un nivel de, de información mínima para poder decir sí soy enfermero profesional o auxiliar de enfermería, sino que te tenés que capacitar en cada uno de los niveles, ¿entendés? Claro. No podés ir a, a trabajar a cualquier lado, ¡ay, no, me gusta trabajar acá, me voy para allá! No, tenés que por medio de una capacitación. Sí, todos los cursos o todos los niveles tienen su capacitación. El gran problema que hemos tenido en este momento este, es justamente que hubo que frenar la capacitación que se hace a nivel de licenciado de enfermería capacita el personal que tiene. Sea licenciado de enfermería, supervisores, jefes y desde el auxiliar de enfermería. Todos los cursos se imponen desde el, justamente desde el, el licenciado de enfermería, la capacitación desde la facultad, desde las academias, la pública y la privada, o desde la propia empresa que capacita a su personal. Claro. Eh, ustedes en el último tiempo han tenido, seguramente han tenido otras cosas, ¿no? pero la posibilidad de, de armar, digamos, reuniones por Zoom o por alguna de estas formas que hay ahora de, de conectarse eh, con compañeras de ustedes en todo el país. Eh, Exacto. ¿Qué tipo desde de misma, de datos han recibido? Bueno, mira, desde la misma Asociación de Naceres del Uruguay, que es que la asociación la hago que nosotros llamamos este la Asociación de Naceres del Uruguay, que funcionamos desde 1945, o sea que algún año tenemos este en sí. el país y este nos regimos de, por justamente estar conectados con todo el país, no solo pretendemos saber qué pasó en la pandemia a nivel de Montevideo. Estamos en contacto con compañeras, con colegas de todo el país hemos hecho unos cursitos este porque no se puede llamar curso de este justamente de saber cómo está de pulsear cómo está el interior y cómo estamos, estamos en todo el país en las mismas condiciones de flexibilizar el recurso humano enfermero de tal manera que hubo que armar CTI, se contó con el personal de este para armarlo que son intensivistas, obviamente que no, pero se trata de, de cómo pasar el personal de enfermería intensivista con el personal nuevo que esté en orientación, y es, eso dio resultado sí. Hubo un cambio en el modelo, y sí, hubo un cambio en el modelo de trabajar, afectó directamente todo esto, no solamente la parte de recursos humanos, que ya este problema, nosotros, la gente comentó que nosotros este problema de carencias de, de enfermeros profesionales, sí en el país, es desde el año 2016, fíjate que la Comisión Nacional de Enfermería, la CONAE, que a su vez está integrada por las dos academias la pública la privada por los gremios por de la federación de salud pública de la de la federación de de funcionarios privados de la de la propia anu que nosotros también la integramos sí. de todos los representantes a nivel nacional como es la femmi eh, representantes del casmo del del hospital de clínica o sea de todas las empresas que este grandes que tiene el país están representados en la Comisión Nacional de Enfermería que trabaja directamente en conjunto con el Ministro de Salud Pública, con el doctor Salinas. O sea que eso es importantísimo para saber cómo estamos a nivel nacional se han hecho encuentros, se capacitó gente este desde la propia CONAE, desde la comisión nacional de enfermería y ahora nosotros desde la anu intentamos también con buen logro con buena este, eh, buena participación de los colegas este se hicieron como yo te comentaba en pleno partido de Uruguay y tuvimos una audiencia de 170 personas, o 170 sea, 170 militantes de Uruguay estaban reunidos exactamente, allí. Exactamente. ¿Entendés? Eh, digo, entonces fue lo, exactamente, fue la el, el, la misma este resultado que nosotros dijimos con las compañeras, yo integro la Comisión Gremial de la ANU este y con las compañeras que, que armamos todo eso, dijimos, qué bueno, fíjate que estamos compitiendo en un país futbolero que teníamos el tele todas, por supuesto, sin volumen. <risa> Pero, <risa> Pero estaba... Re... Re exacto es tratar de buscar el vaso más lleno que vacío esa uh -huh. es la idea eh, digo es con el con el, el motivo que me, que se maneja siempre en enfermería tenemos pandemia tenemos problemas hay problemas emocionales Uy eso fue una de las de las características de esta pandemia eso aceptó? te iba a preguntar, mira. qué cosas saltaron allí, en estos contactos que ustedes tienen con Exacto, el interior, mira. acá a la radio te digo, han llegado eh, no ahora, hace ya algún mes o algunos meses eh, ¿Eh? del interior del país lugares donde terminaba las enfermeras siendo respons las responsabilizaban por algo que no podían hacerse cargo ellas solas, pero terminaban Exacto. responsabilizándose Mira, eh, la parte emocional que por suerte tenemos un gran apoyo desde la parte de salud mental, enfermería también está en la parte de salud mental. Hemos tenido un gran apoyo de las compañeras de salud mental, por ejemplo, en estos eventos que hemos armado con la gente de, con la gente de todo el país porque no quiero especificar claro. la gente del interior, no, de todo el país porque hemos trabajado con compañeras de de hace de de este del Hospital Español, del Hospital de Clínicas de la Facultad de este de la Católica, de la Facultad de Ubelar. Hemos trabajado con docentes de ambas facultades, hemos trabajado con gente de, de la propia ANU, o sea, Hemos eh, logrado armar un buen equipo de enfermería y sal y tratar de salir adelante, porque no podemos en este momento decir, no podemos más. No, no, siempre podemos, siempre hay una forma. Que, mira, y te voy a, a a tratar de resumir para no irme por las ramas. ¿Qué lo principal que ha surgido de esta pandemia? Así, a grandes rasgos, porque todavía no hemos podido decir, se terminó la pandemia, vamos a estudiar qué, qué podemos sacar sí. en limpio. Lo que sí hemos eh, sacado en la última, las últimas reuniones que hemos tenido, es lo primordial es el autocuidado. ¿Por qué? Porque para poderse cuidar uno, necesita primero cuidar al segundo para poder cuidar al otro. claro, claro. Y no es Eh, decir, no, me cuido yo porque tengo miedo no, no, miedo tenemos todos porque vos vas a una panadería vas a un súper y tenés miedo de, de contaminarte, bueno está, te pondrás el tapaboca pero alguien que usa el tapabocas igual se, se sí. contamina, porque porque hubo en algún momento alguna falla en el proceso de cuidarse falló algo. Andarás con el tapaboca, pero está limpio el tapaboca, está la nariz y la y la boca bien tapada. Yo sigo viendo en la en la televisión gente que usa el tapaboca de, de bufanda. Sí. O sea, hay errores graves de entendimiento que se cometen y que evidentemente es lo que sigue diciendo que la alta tasa de morbilidad que existe en el país tiene que ver con la falta de de reconocer cuáles son las medidas exactas. La higiene de mano. La higiene de mano es fundamental. Entonces, si vos el protocolo que el mínimo protocolo que está establecido, ¿cuál es? Eh, mantener eh, la distancia de dos metros. Antes decíamos dos metros, un metro y medio. Ahora decimos, por favor, mantenga una distancia de dos metros porque porque si vos estás en un ambiente y no lo ventilas y tenés y no sentás tuyo ese ambiente, un escritorio lo que sea, entraste, sí. por más este que vos diga ay qué suerte, no hay nadie trabajando pero si no estuvo ventilado, no hubo un recambio de aire, los aerosoles quedan igual claro. que los aspirás igual Entonces, digo, ahora, esto cuidado. es una cosa para todos nosotros, no que si como vos decís, si vas al almacén, si vas a las farmacias y lo que sea, en el ómnibus, ahora, en exacto. ustedes es, parte... es trabajar de esa manera tienen que trabajar exacto, así sí pero no te olvides que ¿Qué lo que vos, eh, por ejemplo, decías que repercutió más? Bueno, el autocuidado. Los cambios en el modelo de atención de enfermería, sí, hubo cambios. Por ejemplo, eh, la parte que decías, la virtualidad. Sí, ahora hay pantallas adentro de los boxes de pacientes que nos dice si el paciente está bien. Porque no te olvides que si hubiera este cualquier problemita, vos tenés que entrar a la habitación. Y para claro. entrar a la habitación te tenés que poner el EPP, que es el EPP, el equipo de protección personal, y no es ponerse como antes nos poníamos un gorrito, la sobretúnica y un par de guantes, ahora hay que vestirse, hay que ponerse sí, una sí. Cafandra, hay que ponerse tapabocas, doble guante, sobretúnica, zapatones, entendí digo, hay sí, una una infraestructura que aparte de eso tiene costos. Sí. Entonces y los costos en este país que somos subdesarrollados, tiene repercute evidentemente. Sí, Entonces sí. hay toda una una, una infraestructura generada Por esta pandemia que hay que cuidarla porque no es lo mismo ponerse cada cinco minutos un par de guantes, no es uno, son dos pares de guantes dos eh, tapabocas, tirarla y descartarlas ah. para volver a entrar de vuelta. Entonces, en el momento que uno entra en una habitación con un paciente de estos nebul con un paciente de este que portador de COVID, hay que programarlo, coordinarlo, llevar todo el material, no llevar en exceso porque si tampoco se puede dejar material tienen exceso porque este, son pacientes muy lábiles y no conviene dejar material este con, que se contamine. Claro, o sea, claro. Hay toda una cantidad de protocolo. Ahora, Blanca, de vos decías una cosa importante también, que el estrés que afecta al personal, en este caso de enfermería fundamentalmente, no es solo para los que trabajan en CTI, sino que es está para, para todos, todos los que los están... niveles. Ahí está. Pero eh, imagínate ir en eh, cómo se están haciendo que lo ves acá en Montevideo, yo vivo acá en Montevideo, pero imagínate en el interior que tienes que ir a hisopar una familia, a la comunidad, a una casita y decirle, bueno, higiene de manos este sí. a distancia de dos metros y viven todos en una habitación, ¿cómo claro, haces? Claro. Entonces, tenés que el protocolo que vos tenés tenés que adaptarlo a la familia, a esa comunidad, a esa familia en este directamente. Sí. Y eso no hace enfermería, ¿entendés? Sí, claro. Se adapta, a, tenés que flexibilizar la normativa impuesta de tal manera de adaptarla a la propia familia. Bien. y como eso en todo exacto, ¿entendés? ahora uno piensa eh, cuando esto termine ¿no? en algún momento supongo yo que va a terminar viene bajando, se nota que viene bajando pero sí, desde el punto de vista subiendo, de las consecuencias del la estrés sepa. ¿qué puede dejar sí. a nivel de salud mental eh, ¿qué, ¿qué puede bueno, quedar mirá, pues, después de que esto termine? Bueno, eso es uno de, la, de los grandes temas que está en boga, que lo hemos charlado con las compañeras de salud mental, este licenciadas ma, eh, ma, este, con maestrías en salud mental, que son las que nos... No, la que nos aportan los detalles es está todo en estudio, María de los ángeles, no te olvides que esto no terminó sí. las cepas siguen cambiando, el virus sigue cambiando y bueno hay que ir adaptándose y eh, que pegó bien la vacuna, pero no les quepa la menor duda gracias a que nos hemos vacunado y con las dos dosis, y, y seguir manteniendo las distancias y los protocolos, como ya habíamos hablado, porque porque el virus sigue actuando, estamos en invierno y este virus se desarrolla más, es la mejor época para desarrollarse, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir, eh, obviamente, vacunarse, sí, todos, pero aparte seguir con las medidas hasta que digan los científicos, bueno, miren, Ahora sí podemos decir que se terminó la pandemia, pero no te olvides que en este momento no no podemos decir eso. Exacto. mira te manda entonces... manda felicitaciones el doctor Chiflet, que es un anestesista que vive en España, un uruguayo, ah, que ah, vive mira. en Granada, Y dice, eh, que felicita, dice, eh, muy buena entrevista, por fin esta alude a lo que hace años decíamos, no se puede salir a la calle con el equipo. Y yo recibí Exacto. improperios, dice, por esto, por decir esto. Y... y Y esto me lo dice, por lo que yo comenté antes Dice, aunque usted no lo crea Mire que los médicos hacemos guardias internas Por supuesto exacto, Por supuesto exacto. que hacen guardias internas Lo no, eh, no, no sabemos te, Y felicitaciones no, no, a la que... entrevistada Dice eh, Ay, por plantear bueno, Y si es chiflé ser De los, de todos los chiflé que están en la salud y... <risa> Que fue la gente Bueno, bueno Él dirá, a ver buena. si es de todos los que están en la salud bueno sí, eh, tenemos cuantos. que ir redondeando blanca qué sí. es lo que nos queda en un par de minutos para redondear qué es lo que mira te voy a explicar eh, Virginia Henderson es una de las fundadoras de la enfermería y te estoy hablando del 1800 dijo eh, identificó que había 14 cuidados este, en la en enfermería que eh, podía ser enfermería pero empezaba desde antes de nacer está el enfermero y cuando fallece está el cuidado del enfermero para un bien morir. En este momento, con esta pandemia, también una de las características de esta pandemia es la cantidad de morbilidad que tuvo esta, esta enfermedad y los cambios que provocó la enfermería. No solamente en la parte emocional, que es importantísima, sino el estrés de que se te, que fallezca porque... Yo trabajé toda la vida en medicina intensiva y te puedo decir que medicina intensiva es el área donde más fallece el paciente porque porque son de este de, claro. de, de, de alto impacto y este y es un paciente grave pero no quiere decir que todos los días en todas las guardias se te mueran tres cuatro pacientes en este momento sí se está muriendo de esa calidad de esa cantidad. Enfermería no bajó la los brazos a pesar de que como ya dijimos no se está tomando los descansos sabidos y por haber que son de competencia de cualquier trabajador, sino que lamentablemente ha tenido que suspender sus sus licencias y eso, pero aparte de esto repercute directamente en, en la población. Por suerte no hemos tenido a nivel nacional, denuncias de que hayan este subestimado a enferme enfermeras por trabajar con pacientes contaminados de COVID, por suerte. Pero sabemos que en otros países sí, han hasta apedreado, increíble. Uh -huh. me, me hace acordar películas griegas cuando apedreaban mujeres, pero bueno. Uh -huh. Tenemos en este país un buen sistema de salud, eh, que por suerte pudo sostener toda esta pandemia, Pero no te olvides que el personal de enfermería tiene escasos sueldos, magros sueldos, tenemos que mejorar esa parte, tenemos que velar de que la enfermería en el Uruguay es escasa. Pero ustedes saben que enfermería es escasa en el mundo, que nadie, ahí somos pocos los que quedamos que queremos ser enfermeros. Entonces habría que tener un, una toma de conciencia de decir, sí, la verdad que capaz que tienen razón, Capaz que se merecen un cuatro guardias y dos libres, porque cuando uno trabaja en un servicio cinco días seguidos con un libre semanal, significa que vos en un día tenés que prender el lavarropa, ir al supermercado, llenar la heladera, preparar los niños, ir a las reuniones del colegio con los chiquilines. O sea, ustedes entiendan que en un enfermero sigue siendo un ser humano. Por más claro. que trabajemos los 365 días del año, necesitamos un, que modifiquen y que se pongan en conciencia que trabajamos con lo que nadie quiere trabajar. Trabajamos con infecciones, trabajamos con virus, con bacterias, con fluidos de gente que está contaminada. Pero necesitamos también que nos pongan en el nivel que necesitamos de la parte monetaria, Agradecemos los aplausos y y toda la, la las bienvenidas y las despedidas que este de, claro. de, de todo agradecemos, claro. pero también agradecemos que se vea reflejado en el salario. Sí. Necesitamos un descanso, un segundo día de descanso para poder plantear eso que lo estamos estudiando en la Asociación de Naces del Uruguay, en la, en la Comisión Gremial tenemos una comisión con gente este que le ha puesto eh, mente y cabeza a esto pero necesitamos que nos respondan de que sí, que se puede. Necesita, sabemos que tenemos un plan estratégico para resolver la situación de la faltante de enfermería con la CONAE desde el 2016 la pandemia sí. fue en el 20 sí. y hace más de cinco años nosotros tenemos resuelto el problema y, de, y por qué no tenemos más ese haber porque no tenemos rubro para este bancar el plan estratégico que se genera en el Uruguay para poder resolver con lo que se llama la profesionalización de la ciudad de enfermería que lo que quiere es aumentar la cantidad de licenciados de enfermería profesional Y pregúntame, ¿para qué queremos tener más licencia de enfermería en el país? Porque está estudiado científicamente que cuando hay un nivel alto de, de cuidado, o sea, me refiero a tener una capacitación acorde a cuidar a otro ser humano, y a eso se refiere que por eso se necesita tener un profesional de enfermería, cuanto más capacitación tenga el enfermero, sí. va a bajar la morbilidad, las infecciones... Y el costo de los insumos, porque el control del costo de los insumos bien trabajados, ¿qué significa? Que si yo tengo eh, que entrar de vuelta, voy a gastar una cantidad de equipo de, de sobre túnica, agua. pero si yo entro cada cinco minutos, cada media hora, voy a repercutir directamente en el presupuesto de la empresa. Entonces, para eso tiene que haber un control. Entonces, eh, vuelvo a decir enfermería está preparada, sí, está preparada. Estamos nosotros nos, nos manejamos nos regimos por, por protocolos internacionales de la CIE, de la Comisión Internacional de Enfermería que integra la OIT y la Organización Internacional claro. del Trabajo, o sea, sí, está, está todo ¿no establecido estamos, eso ya. Exactamente, sí, exacto, estamos cumplidos. ¿no? entonces, exacto Así que... Blanca, tenemos que cerrar eh, te saludan acá eh, Richard, un oyente que se llama Richard dice, no a las 8 horas el 4 y 2 es necesario exacto. no llevar a 65 años la jubilación, lo exacto. demás es todo arreglable Héctor del Buceo dice, buen día yo igualo a los enfermeros a los soldados en trinchera y a los médicos en el atalaya con catalejos, ¿exagero? pregunta Héctor Eh, después eh, Chiflet dice, veo que la nurse blanca sabe, el equipo lo es todo y que en Granada han agredido a enfermeras y enfermeros. Eh, cuanto más sabe el que está cerca del paciente más barato sale el tratamiento Exacto. y el paciente sale antes comparto todo otro sí. Héctor que es enfermero preguntaba si la parte psicológica de la enfermería en esta situación está atendida que vos decías ¿Está que sí atendida? que estaba repaldado sí, sí, ¿no? sí está atendida. han puesto psicólogos por suerte hay enfermería este capacitada en salud mental que están reunidos permanentemente si a disposición gratuita por día telefónico Fónica con doctores en salud mental de enfermería con doctores enfermeros en salud mental con líneas gratuitas para asistir al que quiera llamarlos o sea lo es la una de las tantas características de, de esta pandemia es cómo repercutió en la salud mental en, en, en la parte asistencial en el recurso humano Este, asistencial, y no me refiero solamente a enfermería, desde los tizaneros, los mucamos, las este los médicos, sí. o sea, todos todo quedaron equipo. afectados. Todo Blanca, el está nos afectado. pasamos de hora ya, pero nos Ay, queda bien, mucha bueno, cosa, sí, hay que seguir conversando usted, sin ninguna usted. duda. ¿Cómo no? ¿Cómo Yo no? encantada, encantada bueno. porque es, es, mi tema es lo que quiero que entienda la población que nosotros los enfermeros somos uruguayos, vivimos acá, pero también necesitamos un oído tiene bicenices sí. y un y no respaldo, solamente... un respaldo. Exacto. Blanca Fernández, insinuye. muchísimas gracias Encantada. por este tiempo, saludos, eh. Dale, un abrazo, María de los Ángeles, ciao. muchas gracias por la invitación. Ciao, gracias ciao. a vos.